Entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes. Le llega el turno al partido andalucista. Durante los próximos 30 minutos vamos a conversar sobre diferentes asuntos de interés político local con el grupo municipal andalucista y, en concreto, con su portavoz, con e l Edil José Antonio Bautista, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Brique. José Antonio Bautista, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes ya.、Eh, vamos a hablar sobre、eh, distintos asuntos que son, como decíamos, de interés、eh, político y público. Eh, a nivel local, y uno de ellos pues, hace referencia al servicio de aguas y a la gestión sobre ese servicio de agua.、Eh, lo cierto es que、bueno, se、pues, eh, ha eh, centrado este tema en、eh, los debates últimos、eh, establecidos aquí en los distintos espacios de política de, de Radio Brique. y bueno, pues,、eh, Desde el Partido a n a l u c i s t a también queréis hacer referencia ¿no? a, a la gestión del servicio de aguas aquí en, en, en el espacio de política local. Sí, sí, claro.、Eh, bueno,、mm, empezaremos por el principio, ¿no? Porque、eh, desde luego esto es un tema que por parte del Grupo Municipal Andalucista se viene pidiendo y se viene solicitando desde hace muchísimo tiempo. No es algo que nos coja de nuevo. Entonces,、eh, nosotros lo que siempre hemos defendido es que、mm, se lanzara el debate. De forma prioritaria, pero no ahora, en estos últimos meses, sino que nosotros veníamos pidiéndolo desde el principio de la legislatura. Desde el inicio de la legislatura, mis compañeros, porque por eso entonces yo no era aconsejado siquiera, mis compañeros venían pidiendo que se abriera el debate sobre el agua, que se viera qué era lo que se iba a hacer con el agua y que se agilizaran los trámites lo más posible. ¿Y por qué? Pues porque. Pues tiene una respuesta muy simple.、Eh, la respuesta a esa pregunta es que nos íbamos a ver en la situación que finalmente nos hemos visto. Y me explico: si este tema se hubiera abierto en el 2011, cuando se planteaba, o incluso antes, pues probablemente hubiéramos tenido tiempo para debatir, hubiéramos tenido tiempo para ver todas y cada una de las opciones que hay encima de la mesa y para haber valorado pues, distintas posibilidades. ¿Qué pasa? Pues que como no se hacen las cosas como se tienen que hacer, Este equipo de gobierno que tenemos actualmente resulta que dilata el tema, dilata el asunto. Nos vemos un día por otro, otro día al siguiente. Así pasan los días, pasan los meses, pasan los años y nos vemos con que la concesión、eh, termina el 31 de diciembre de este año pasado y que pues, ya no teníamos plazo prácticamente para reaccionar. Entonces, teniendo en cuenta la premura del tiempo y teniendo en cuenta pues, todos los datos que, que había, había que tomar una decisión rápida y había que tomar una decisión que fuera acorde a los mejores intereses que, que fueran mejores para los ciudadanos de Ubrique. Y eso fue simple y llanamente lo que se hizo por parte del Partido Andalucista. Pero no solamente hay que tirarle de la oreja a este equipo de gobierno, sino que también hay que tirarle de la oreja al resto de los grupos políticos. Y me explico,、eh, no es lógico que una vez que ya está iniciada、eh, el procedimiento de adjudicación o la licitación que se está、eh, llevando a cabo para buscar un socio privado、eh, para que gestione el servicio del agua, que vuelvo a decir, igual que hemos dicho mil veces, es una empresa mixta, no es una empresa privada, sino que es una empresa mixta, tal y como se ha venido llevando hasta hoy, desde hace pues, 15 o 17 años. Y bueno, pues estos equipos de, de la oposición, estos grupos de la oposición, que tanto se quejan ahora y que tanto quieren estudiar la situación ahora, podían haberlo hecho desde hace unos cuantos de años, tal y como el Partido Andalucista venía pidiendo y tal y como el Partido Andalucista ha venido haciendo. ¿Qué pasa? Pues que por parte de Izquierda Unida no se hace absolutamente nada y cuando ya está iniciado el procedimiento es cuando quiere paralizarlo todo y es cuando quiere hacerlo todo a la prisa y corriendo. Y El problema es que no se dan cuenta que a día de hoy pues, no se tiene posibilidad de reaccionar, no se puede paralizar y no se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy simple: y es que, a pesar de que por parte de Izquierda Unida se insiste en que eso no conlleva ninguna indemnización ni conlleva ningún coste. Pues se equivocan, no por nada, sino porque las sentencias las imponen los jueces y no los miembros de Izquierda Unida. Y probablemente el paralizar un tipo de procedimientos con un único licitado que se ha presentado y que está ya a las puertas de la adjudicación definitiva, pues esto le supondría a los ubriqueños un desembolso bastante importante. Y vuelvo a insistir, son cosas que tiene que decir un juez y no tiene que decidirla un partido político ni un concejal. Y por lo tanto,、eh, probablemente las indemnizaciones con las que n o Tengamos que, que ver sean bastante amplias. Pero no es solamente eso lo, lo único que tenemos ahí encima de la mesa, sino que, aparte,、eh, por parte del resto de los grupos políticos, también hay una incoherencia total y absoluta. Y me explico: en el año 2011, en noviembre, hay un pleno en el que, por parte de los miembros del grupo socialista, se dice sí a la gestión mixta y se dice sí a la gestión Al tipo de gestión que se había venido llevando hasta ahora. Pero es que es más, es que incluso el Partido Socialista en su momento、eh, le da la viabilidad a esta misma empresa que actualmente es la que, la que probablemente sea la adjudicataria definitiva y ahora、pues、parece u e s p que no le gusta. A nosotros esas incoherencias nos preocupan y por supuesto que siempre hay posibilidad de replantearse las diferentes posturas y de, y de ver nuevas posibilidades. Y equivocarse se equivoca todo el mundo. Lo que no nos parece lógico es que、eh, en un primer momento se diga sí a este tipo de, de gestión a través de una empresa mixta, posteriormente se lo piensen, posteriormente se lo replanteen nuevamente y al final pues, se pongan a decir que lo que hay que hacer es、mm, replanteárselo todo, paralizarlo todo y estudiarlo todo. No nos parece una postura coherente y no nos parece que sea la postura más adecuada que, tiene que, que tenga que tener un grupo político, más que nada por seriedad y por coherencia, ¿no? Que es lo que siempre se pide a, lo, a los grupos políticos. Pero bueno, cada uno、eh, es responsable de sus actos y cada uno tendrá que responder ante la ciudadanía pues con, la, con, con las actuaciones que hayan ido llevando a lo largo de este tiempo. Y vuelvo a insistir: en noviembre del 2011 se podía haber lanzado el debate y probablemente se hubiera demostrado que la postura más viable es la que se está llevando a cabo. Porque desde el grupo andalucista creemos. Que lo más viable y lo mejor es hacerlo a través de una empresa mixta porque es más económico, porque es más eficaz, porque es más eficiente a la hora de prestar los servicios y por los conocimientos técnicos que nos aporta una empresa mixta. Porque no se nos puede olvidar que una empresa、eh, que se dedica única y exclusivamente a la gestión del agua tiene un, un personal especializado, tiene una maquinaria especializada y tiene unos conocimientos que, queramos o no, desde el Ayuntamiento de Ubrique a día de hoy no se tienen. Y eso puede generar muchísimos problemas. Pero no solamente eso, porque también hay que valorar otra cosa. En Ubrique,、eh, queramos o no, Hay una serie de deficiencias en materia de agua que hay que corregir. Y siempre pongo el mismo ejemplo: si llueve, malo. Y si no llueve, peor. ¿Por qué? Pues por una razón. Si llueve, nos encontramos cada vez que llueve con problemas de turbidez en el agua. Y eso hay que corregirlo. Y si no llueve, pues peor todavía porque nos encontramos con periodos de sequía en l a s que、eh, probablemente el abastecimiento a todas las, las, las viviendas de nuestra localidad pues no esté garantizado. Eso. También hay que corregirlo, y es una cosa importante para el grupo andalucista el que tengamos un agua de calidad y, sobre todo, el que tengamos agua. ¿Qué pasa? Pues que para hacer esas obras se necesita una cantidad de dinero que el Ayuntamiento de Ubrique a día de hoy no tiene. Y no solamente eso, sino que el Ayuntamiento de Ubrique a día de hoy no tiene posibilidad de endeudarse para conseguir ese dinero. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, la única viabilidad que tenemos es, simple y llanamente, el sacar este pliego, que venga una empresa privada, que adelante ese dinero y que ese dinero sirva para hacer las obras, para ejecutar las obras que son necesarias en Ubrique. Y vuelvo a insistir: son necesarias en Ubrique. Aparte de eso, pues también hay otros otro bastantes motivos. ¿No?、Eh, No solamente vamos a hablar de los conocimientos técnicos, no solamente vamos a hablar de las posibilidades que hay o que no hay, de las, de las posibles indemnizaciones. Que vuelvo a insistir: un grupo político puede decir lo que le parezca, otro grupo político decimos lo que nos parece, pero que al final será el juez el que tenga que decidir al respecto y que probablemente. Pues yo prefiero no verme en esa, en esa tesitura de que un juez nos diga cuánto va a ser la indemnización que se le tenga que pagar. Pero bueno, vamos más allá, vamos más allá. Por parte de, de un grupo político o de varios grupos políticos se está、eh, planteando la posibilidad de que se haga a través de una empresa pública 100%, porque nos aducen que es la forma más barata. Yo discrepo enormemente de, de ese resultado. Y no me sirve de nada el hacer la cuenta de la vieja y decir que la gestión en Ubrique son de tanto y si quitamos el beneficio industrial, pues tenemos un beneficio que se nos va para Ubrique. Y no es así, no por nada, sino porque,、mmm, ¿vale? Esa es la cuenta de la vieja, pero después a efectos prácticos no e s t a n así. Y no e s t a n así porque imaginemos que tenemos un problema. Que por parte del ayuntamiento de Ubrique no se puede solucionar o no se sabe solucionar. O que tengamos un problema de fuga, que necesitemos una maquinaria específica que tenga Acualia, pero que no tenga el ayuntamiento de Ubrique. Esos son costes adicionales. Esos costes adicionales, a través de la empresa mixta, e s t á r e c o g i d o en el pliego de condiciones que se ha sacado. Está recogido que por parte de la empresa se tiene que traer un equipo de detección de fuga, que se tiene que desplazar personal especializado, que se tienen que desplazar gente que conozca、eh, cuál puede ser el problema técnico, en definitiva, que el ayuntamiento de Ubrique、pues, no tiene esos técnicos ni tiene esas posibilidades. ¿Qué pasa en ese caso? Pues en ese caso resulta que el. Posible beneficio industrial que por parte de Izquierda Unida se está planteando que nos ahorraríamos de golpe y porrazo se nos va automáticamente. Y se nos va ese beneficio porque vuelvo a insistir: si hacemos la cuenta de la vieja, sobre el papel puede que salga, pero a efectos prácticos hay muchísimas cosas que se le escapan a Izquierda Unida. Exactamente igual cuando hablamos de que el agua es gratis. Mire, el agua no es gratis, el agua hay que transportarla. El agua hay que sacarla, hay que pagar unos gastos de personal que son bastante considerables. Hay que gastar, hay que gastar también en el tema de la luz para, para que el sondeo funcione y se eleve hasta, hasta el depósito en los olivares. Hay que hacer una serie de inversiones y una serie de cosas, pues que eso también tiene un coste. Y por lo tanto, el agua no es gratis el sacarla y el ponerla a disposición de los ubriqueños. Por lo tanto. Eh, a efectos de demagogia por parte de los diferentes grupos políticos, me parece estupendo todo lo que se está diciendo, pero、mmm, cuando empezamos a ver en detalle y cuando empezamos a ver todas y cada una de estas cosas, pues resulta que se le están desmontando los argumentos y que se les está cayendo la casita que está hecha de papel, porque al final, pues estamos en una casita de paja que sopla el viento y se la lleva. Pero es que no se trata única y exclusivamente de eso. Es que hay más datos encima de la mesa, y como en el, pleno,、pues、en el último pleno se estaba diciendo que había eh, diferentes, eh, diferentes entidades y organismos que dicen que un 70% o que hasta un 70% se puede ahorrar. Bueno, pues yo me he puesto a mirar las cuentas y la verdad, un 70% me parece a mí excesivo. Pero no solamente eso, sino que、eh, se refiere a un informe que, por cierto, no nos ha aportado a ninguno de los concejales de este ayuntamiento ni a ninguna de las personas que van a las reuniones. Que se convocan, nadie ha visto ese informe que dice que es un 70% más barato, nadie ha visto ese informe, nadie ha visto ningún otro informe de los que, en el que se e s t á apoyando、eh, los diferentes grupos políticos que están pidiendo eso. Pues bueno,、mmm, yo voy más allá. Yo voy más allá. Si es que ese informe estuviera, el informe es genérico. Y un informe genérico no habla de la situación particular de Ubrique. Y el problema que tenemos es Ubrique. Y se llama ubrique. Y hay que ver todas y cada una de las circunstancias que se dan en ubrique. No me sirve de nada que me diga que en Barcelona el metro cúbico vale a 3 y que el coste es 2, porque probablemente en ubrique el metro cúbico vale más o menos, pero el coste de, de ponerle al ciudadano puede elevarse o puede reducirse. Y teniendo en cuenta eso, pues no me sirve de nada un informe genérico que, que me digan que hay un ahorro de un 70%. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Y dónde está ese informe, sobre todo? Porque a día de hoy no lo hemos visto. Entonces, eso、mmm, nos pone un poco en alerta, ¿no? Y nos pone un poco、mmm, en la situación de demagogia que se está haciendo por parte de Izquierda Unida con, esta, con, esta, con esto del agua, con este tema del agua, y que el Partido Andalucista, pues no podemos dejarnos caer. En, en esa demagogia, y no podemos creer, no todos los que nos diga un concejal en el ayuntamiento de Urique. Pero no solamente、eh, se da esa circunstancia, sino que、mm, previendo esto, pues bueno, previéndolo o no, no lo sé.、Mm, por parte del ayuntamiento se solicita un informe a una empresa externa que se llama Ingeaguas, que hace un estudio de la situación que tenemos en nuestra localidad. Y bueno, pues en ese informe se nos dice: pues todas y cada una de, la, de, de las circunstancias particulares que nos encontramos en nuestra localidad. Se habla de un estudio técnico del servicio, se habla del servicio de abastecimiento, se habla del servicio de alcantarillado, de depuración, los costes de la explotación. Y se hace un estudio pormenorizado y detallado de todos y cada u n o de las variantes que nos podemos encontrar. En el, en el servicio de agua y en la prestación del servicio de agua y en la gestión del servicio de agua de nuestra localidad. Este es el único informe que tenemos encima de la mesa. Y ese único informe que tenemos encima de la mesa señala y apunta a que la empresa mixta es la mejor forma de, de gestión en nuestra localidad. Bueno, pues para nosotros, ese informe de un técnico que se ha desplazado, que es externo, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento, que no tiene nada que ver con a q u a l i a A pesar de las vinculaciones que está intentando hacer por parte de Izquierda Unida. Pero ese informe nos dice cuál es la situación real y cuáles son las circunstancias particulares de nuestro pueblo. Y según ese informe, la empresa mixta es lo más viable y los costes que tiene son los que se declaran en ese, en ese informe. A día de hoy, vuelvo a insistir, los supuestos informes de Izquierda Unida no los hemos visto, no los tenemos encima de la mesa, no se ha trabajado absolutamente nada. Nos dicen, nos cuentan. Que tenemos que hemos visto que nos han dicho que en Europa, que si en pero particularmente e r o p de Ubrique no hay absolutamente nada, y han tenido tiempo para pa convencernos desde el año 2011, año en el que se estuvo hablando de esta situación, 2011, noviembre del 2011, en un pleno en el que Partido Popular, Partido Socialista y Partido Andalucista votan a favor de un sistema de gestión mixta. En ese pleno, Desde entonces hasta hoy ya nos podían haber aportado todos los informes que les hubieran parecido o que hubieran tenido a bien en presentarnos por parte de, de estos grupos políticos que hoy、eh, están diciendo justo lo contrario de lo, que, de lo que se planteaba en su momento. Bueno, pues teniendo en cuenta que ese es el, informe, el único informe que hay, pues nosotros, viendo esos datos, decidimos en su momento el votar a favor. Eh, para este tipo de gestión. Y vuelvo a insistir, nosotros como concejales de la oposición. ¿Y por qué? Pues por una simple razón, porque creemos que los problemas que derivarían si no se hubiera tomado esa decisión por parte del grupo andalucista hubieran sido enormes para la ciudadanía. ¿Por qué? Pues por una simple razón. Los problemas son enormes, no por nada, sino porque a día de hoy tenemos un sistema de gestión. Que los técnicos del ayuntamiento no conocen cómo funciona. Tenemos una empresa que tiene un recorrido, tenemos unos conocimientos que aporta esa empresa que el ayuntamiento ubrique, queramos o no, pues tampoco los tiene. Tenemos una empresa que todos los años presenta en el registro mercantil sus cuentas y que son claras y transparentes. Y yo no tengo que defender aquí absolutamente a ninguna empresa ni la gestión de ninguno de ellos, pero los datos están ahí. Y esos datos están supervisados por los organismos correspondientes. Y si hay algún, algún, algún viso de cualquier problema o de cualquier irregularidad, eso se detecta fácilmente mirando las cuentas. Aquellos concejales que están insinuando eso, pues lo que tienen que hacer es directamente el no insinuarlo, sino verlo, detectarlo y en el momento en el que lo vean, irse directamente al juzgado y denunciarlo. Por lo tanto. La actitud demagógica de los grupos políticos pues, no nos parece lo más coherente. Y vuelvo a insistir: yo estoy aquí defendiendo la postura del Partido Andalucista. ¿Y por, ¿por qué el Partido Andalucista votó a favor? Y vuelvo a insistir: v o t ó a favor porque se dan una serie de circunstancias que nos hacen pensar que lo más viable, lo más económico y、eh, la forma mejor de gestionar es a través de una empresa mixta. Tal y como se ha venido haciendo en los últimos años, que no es privada, que ya tuvimos aquí una empresa privada antes del 98, gobernando el Partido Socialista, que se llamaba ProSein. La tuvimos. Y se decidió en su momento, por forzamiento de, de la oposición, que fueron los que forzaron a que se gestionara a través de una empresa mixta, pues conseguimos que se gestionara a través de Aguas de Urique. Y a día de hoy. Pues creemos que ese sistema ha funcionado, que con sus fallos, con sus errores y con sus problemas, que también los hay, pues、eh, ha sido una forma de gestión bastante eficaz y ha sido bastante bueno los resultados que nos han dado. Y por lo tanto, creemos que es la forma más viable, la más económica y la más eficiente de todas las posibilidades que tenemos. Pero no se trata de eso única y exclusivamente. Resulta, y vuelvo otra vez casi al principio de mi intervención, Que ese supuesto estudio que se plantea, pues se podía haber planteado hace muchísimo tiempo. Y eso, esos estudios, por lo que se ve, vienen avalados por unos técnicos que son pues, prácticamente catedráticos en, en gestión de agua、eh, de, de diferentes universidades.、Mm, bueno, pues yo a día de hoy, a mí lo que me preocupa realmente no es que un técnico. Concejal de Izquierda Unida, que hay que decirlo también, pues ese técnico me diga q u e lo más viable. Es eso. Bueno, me preocupa que el técnico del Ayuntamiento de Ubrique me diga cuál es la posibilidad, cuál es la viabilidad y demás. Lo primero, pues lo tenemos salvado, como he dicho antes, con el informe de Ingeagua, que es una empresa externa de reconocido prestigio. Que nos ha hecho ese informe apuntando al sistema de gestión mixta y en el que nos detalla todos los costes que tiene la extracción del agua y demás. Pero aparte de eso, tenemos otro informe del secretario general del Ayuntamiento de Ubrique que se hace a instancia del Partido Andalucista que solicita por escrito que se informe sobre la viabilidad de la creación de una empresa mixta o la empresa privada o la empresa pública. Y resulta. Que tenemos a día de hoy el informe encima de la mesa porque ha habido cambios legislativos importantes. Ha habido cambios legislativos importantes y resulta que tenemos un Real Decreto 4-2012 y tenemos la ley de base s local que nos prohíben crear empresas públicas. Y no lo digo yo, sino que lo dice el secretario general del Ayuntamiento de Ubrique, habilitado nacional. Ese sí que es técnico. No un concejal de Izquierda Unida que venga y nos diga que, que él sabe muchísimo de, de algunas cuestiones. Y me remito al informe que se fecha a 17 de marzo de 2014 y viene firmado por el secretario del Ayuntamiento de Urique. Y en definitiva, lo que nos viene a decir después de unos cuantos antecedentes y de analizar la legislación es que en consecuencia de los puestos. Y a juicio de quien suscribe a la fecha del presente ayuntamiento de Ubrique, no puede constituir ni participar directa o indirectamente en la constitución de nuevas sociedades. Me parece que ese dato es importante, me parece que ese dato es primordial y me parece que ese dato pues, desmonta todas y cada una de, lo, de las argumentaciones que se están haciendo por parte del resto de los grupos políticos. Porque con un informe como este. Te derrumba todas y cada una de las argumentaciones que se están haciendo por parte de Izquierda Unida. Porque, vuelvo a insistir, el Ayuntamiento de Ubrique, en consecuencia de lo expuesto, no puede constituir ni participar directa o indirectamente en la constitución de nuevas sociedades. Es un dato fundamental, es un dato a tener en cuenta y es un dato que por parte de Izquierda Unida ...pues se lo saltan a la torera porque sus supuestos técnicos le orientan en otro sentido. Pero no solamente eso, sino que resulta que tenemos también una empresa pública que se llama p r o v i s a Y con una modificación de los estatutos, pues cabría pensar que es viable el que lo asumiera directamente p r o v i s a y que se encargara de la gestión del agua. Pero teniendo en cuenta que esos supuestos técnicos también、eh, dan la viabilidad a ese respecto, pues el grupo andalucista ha solicitado al técnico más cualificado. En administración local, que es el informe del secretario general del ayuntamiento de Ubrique, se ha solicitado un nuevo informe sobre la viabilidad de que la empresa p r o u b i s a asuma al personal procedente del servicio del agua. Y en este caso estamos hablando de la ley 22-2013, que es la ley de presupuestos generales para este año 2014 y la ley de base de régimen local también. Y resulta que después de analizar el sentido. Del informe, pues llegamos a la conclusión de que, en consecuencia, y no encontrándose el supuesto planteado dentro de ninguna de las excepciones contempladas en la disposición adicional novena, a juicio de quien suscribe durante el año 2014, la empresa ProVisa no puede proceder a la contratación de nuevo personal. Es otro dato. Pues que nos vuelve a tumbar todas y cada una de las argumentaciones que se están haciendo por parte del resto de los grupos políticos, vuelvo a insistir, de forma demagógica y por técnicos supuestos que no tienen cualificación ninguna o que, en su defecto, pues el más cualificado de todos los técnicos que hay en los ayuntamientos es el secretario general, que son habilitados nacionales, que son unas personas que han superado una serie de exámenes y que han superado una serie de pruebas para demostrar la capacidad que tienen. Y este técnico pues, nos vuelve a informar de que no hay posibilidad ninguna de que por parte de Provisa se gestione el agua tampoco, porque no podría contratar nuevo personal. Esta situación es preocupante. Y esta situación,、eh, que la conozca un grupo político y que vuelva a insistir y que vuelva a marear la perdiz y a, a, a ahondar aún más en un error. Pues nos parece que es una situación demagógica, que se está engañando a los ciudadanos y a los ciudadanos hay que hablarles con las cosas muy claritas. Y no sirve ni hacer la cuenta de la vieja, no sirve、eh, el inventarse informes, no sirve el decir que la forma más viable es esta, no sirve absolutamente ninguna de las cuestiones que se están planteando por parte del resto de los grupos políticos. Nosotros los andalucistas somos gente seria. Somos gente formal y hemos visto todos los datos que teníamos y hemos valorado todas y cada una de las posibilidades, pero con informes de verdad. Y los informes de verdad son un informe de IngEAGUAS, que vuelvo a insistir, está encima de la mesa, en el que se nos dice pues, una serie de condicionantes. Tenemos un informe del secretario general en el que se nos informa en un sentido, y tenemos otro informe del secretario general en el que se nos informa en el sentido en el que acabamos de decir ahora mismo. Y por lo tanto, teniendo en cuenta todos y cada uno de los informes y teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba、eh, la gestión del agua en nuestra localidad, el Partido Andalucista tomó una decisión en su día y es la que hemos mantenido hasta el día de hoy y es la que mantendremos hasta el próximo pleno que se nos. Eh, cite para terminar ya de forma definitiva el procedimiento. Y se me olvida una última cuestión, y es que por parte de Izquierda Unida también se está hablando de la posibilidad de la suspensión de facto del de, de procedimiento. Bueno, pues、mmm, me ha dado vergüenza el solicitarle un informe. Al técnico cualificado del ayuntamiento de Ubrique a este respecto, porque en pleno le dije, por favor, que si él conocía esa figura y empezó a reírse y me dijo que a la salida me iba a explicar lo que era. Y por lo tanto, pues me ha dado vergüenza solicitarle o hacerle el compromiso de que ponga por escrito、eh, de qué se trata la suspensión de facto. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, pues el partido andalucista ha decidido y decidió en su momento tirar para adelante y darle luz verde a la gestión del agua de forma mixta, vuelvo a insistir, de forma mixta, no privada, mixta. Es 51%. Del Ayuntamiento de Ubrique, de todos los ubriqueños, y el 49% un socio tecnológico que nos aporta los conocimientos técnicos necesarios para que el agua en Ubrique sea un agua de calidad y que no tengamos problemas de abastecimiento ni de ningún otro tipo de los que se podrían dar en su momento. Y esto es simple y llanamente lo que ha sucedido. y Esta ha sido la postura del Partido Andalucista, y esto ha sido lo que el Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique ha defendido, ha argumentado, y vamos a seguir insistiendo y argumentando. Con datos, con datos técnicos serios, fiables, y con datos técnicos, sobre todo, encima de la mesa, que es en lo que nos hemos apoyado para tomar nuestra decisión a este respecto.、Uh -huh. El tema del agua es el principal asunto que querías tratar y abordar hoy en el espacio de política local, con esos argumentos esgrimidos por parte del Partido Andalucista y con esos、eh, informes técnicos. Eh, pero eh, además, también,、eh, los minutos que nos restan para terminar el espacio, querías hacer referencia al tema de los presupuestos,、eh, presupuestos de, del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno,、eh, es otro de los temas recurrentes que tenemos. Que tenemos en nuestra localidad.、Eh, la verdad es que no pensaba él t a r d a tanto con el tema del agua y, y de todas formas, muy brevemente voy a hacer una serie de apuntes con respecto a los presupuestos del Ayuntamiento de Urique. Todos sabemos que también es un tema recurrente en nuestro Ayuntamiento, es un tema que hemos insistido los andalucistas también muchísimo en que se tienen que traer los presupuestos a pleno, que se tienen que aprobar lo antes posible, que era una de las materias más importantes que se toman.、Eh, Decisiones en los ayuntamientos y, sobre todo, porque ahí en los presupuestos es donde se ve qué es lo que se va a gastar cada ayuntamiento a lo largo del año. Bueno, el año pasado, después de haber insistido muchísimo、eh, por parte del grupo andalucista en que era necesario y que era importante el que se aprobaran los presupuestos lo antes posible, pues los aprobamos en diciembre. No voy a decir ni el día para no, pa no meter más el dedo en las llagas, pero vamos, a finales de diciembre. Es Una pena que a diciembre se diga qué es lo que se va a gastar en el año 2013. No en el 2014, sino en el 2013. Bueno, pues resulta que sorprendentemente、eh, nos enteramos por las noticias que resulta que el Partido Popular y el Partido,、eh, el Partido eh, Socialista habían firmado un acuerdo. Para desbloquear esta situación que estaba tan enquistada y que el Partido Andalucista tan malo había sido y tan mal o había tratado al Partido Popular. Resulta que firman ese acuerdo, Partido Socialista y Partido Popular, que por cierto no lo hemos visto a día de hoy y que estamos interesadísimos en conocer. Bueno, pues a día de hoy todavía no tenemos presupuesto y según los datos que nos ofrecieron, se había planteado que en el primer trimestre del año 2014 íbamos a tener presupuesto. El partido andalucista está deseando ver ese documento y está deseando ver los presupuestos. Que ya digo que nosotros no vamos a ser ningún obstáculo para que esos presupuestos se aprueben, porque ya avanzamos en su momento que nuestra postura iba a ser la abstención, que íbamos a decir lo que nos parecía. Pero que nuestra postura iba a ser la a b s t e n c i ó n Pues bueno, a día de hoy, los únicos datos que tenemos es que hemos tenido un par de reuniones, que tenemos unos presupuestos descuadrados, que hay un descuadre de 400.000 euros aproximadamente entre los ingresos y los gastos, a favor de, de los gastos, o sea que hay más gastos que ingresos, y que están ajustando a ver de dónde van a reducir para, para equilibrar este presupuesto. Bueno, pues、mmm, vuelvo a insistir: el Partido Andalucista está deseando que el Partido Socialista y el Partido Popular lleven a cabo ese acuerdo que en su momento llegaron y que lo lleven lo antes posible y que discutamos de presupuestos lo antes posible, porque el primer trimestre del año 2014 se va. Hoy estamos ya a prácticamente 10 días de la finalización del mes y no lo tenemos encima de la mesa. Y ahora el Partido Andalucista no es el que está obstaculizando. Que ya he dicho. Y que vuelvo a insistir que nos vamos a abstener y que aún así lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo los, los dos grupos políticos, Socialista s y Partido Popular, y llevar los presupuestos a pleno lo antes posible. Y vuelvo a insistir otra cosa: se nos olvida también el papel del Consejo Económico y Social, que tanta importancia se le da y que tanto reivindica el Partido Socialista para algunas cuestiones. Y a día de hoy el presupuesto todavía no se ha visto en el Consejo Económico y Social, no se le ha presentado a los ciudadanos. Y estamos pues, deseando que el Partido Socialista y el Partido Popular lleven ese, ese presupuesto al Consejo Económico y Social y que lo lleven a pleno lo antes posible. Pues con esa. Último argumento, nos vamos a quedar.、Eh, se nos agota el tiempo, completamos esos 30 minutos. Así que、eh, despedimos aquí el espacio de política, agradeciendo al portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, que nos haya acompañado hoy en el espacio de política local de la mañana. Lo dicho, gracias y buenas tardes. Gracias a ti.